Eh, Esa actitud es libertad, es tu país, es mucho más El 22 de febrero de 1904, en la isla Lory de las Orcadas del Sur, Antártida Argentina Se hizo por primera vez el pabellón celeste y blanco Nacional, nacional. transmitiendo en el Día de la Antártida Argentina A mediados de la década del 90 NACIONAL una cantidad de jóvenes de veinti mucho o treinta y poco, comenzaron una movida singular. Se aferraron a lo que era propio, pero que ellos todavía no habían reconocido. Cuando el sonido del tango comenzó a merodearlos, dijeron, ah, resulta que era esto. Y empezaron a armar una, una legión, de hombres y mujeres que lentamente construyeron el nuevo cancionero. Dejaron de recrear y comenzaron a crear el nuevo sonido de esta ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que sin olvidarse de cada uno de los grandes que armaron ese listado indestructible de canciones, de poesías, de pentagramas, entre los años 30 y 50 hoy vamos a hablar durante una hora de este tango tango siglo 21 enchufado desenchufado forex por de carne y hueso el que ves el que no te muestran especiales de radio nacional hoy tango siglo 21 la apertura decíamos que una generación allá por mediados de los 90 había tomado lo que le era propio sin saberlo y comenzó a armar este nuevo cancionero del siglo 21 que había dejado de recrear allá por el 2003, 4, 5 y había comenzado a armar poesía y música nueva. Yo quiero comenzar por encima de los sonidos, hablando de algo que generalmente cuando estamos planteando en cada género musical en la Argentina qué pasa con la nueva generación, me gustaría empezar a hablar de, de aquello que está invisibilizado, de lo que no tiene contacto con los medios. Y estábamos charlando en los pasillos recién con Lucio Arce Lucio, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien? Muy bien Gracias muy por bien haber bien. venido. Con mucho gusto. Y él me contaba de, de una fiesta que anoche se vivió en el corazón de Villa Urquiza, que a ver, no es eventual, es casi cotidiana, pero yo abro el diario y no la encuentro nunca. ¿Qué quiero decir con eso? Hay todo un, un laburo en las entrañas de la ciudad que no está en el diario, que no está en la tele, que no está en la radio y que tiene que ver con un montón de talentos que como siempre también decimos son parte de, de esta ciudad que los fabrica continuamente, no que hace las extras la fábrica de talentos en, en Buenos Aires. Contame qué pasó anoche como para tirar una primera postal de lo que pasa con el tango hoy en en Buenos Aires. Anoche hubo una fiesta fantástica que se llama Milongas milonga de Carnaval Sí. Eh, con un montón de artistas en vivo la orquesta típica Almagro con Cucuza cantando uh -huh. eh, con DJ el DJ de la Milonga del Morán que está ahí en agronomía eh, la gente bailando tangos de pronto una tanda de Chacarera la gente bailando Chacarera gente contenta, bailando, abrazándose sí. besándose con buen muy buen clima eh, hubo una murga estuvo Ariel, Ariel Prat Hernán Genovese eh, Natalia Lopópolo canté yo con Mario Gamarra Eh, hernángel novese que inclusive también hizo tangos nuevos me enteré que está preparando un álbum con tangos Man. nuevos mucha gente muy contenta mucha gente de las milongas de la milonga del, del de floreal de la milonga del Morán de la gente de la amague la gente esa milonga tan popular que está en billlorquiza cómo se llama sin rumbo. sin rumbo la de la sin Man. rumbo la gente claro, bailó Julio dupla bailó parejita que son gente legendaria uh -huh. sí, del sí. barrio eh, Digo, mucha gente por lo menos la gente de las milongas se enteró sí, claro. Eh, y la gente del barrio que acu que acudió, se cerró Pampa a mitad de Muy cuadra bien. por Constituyente, se puso el escenario y de los del faro y del boliche que está enfrente sacaron todas las mesas y se acomodó gente en las mesas y había, bueno, un piso que se armó para que la gente bailara. Esto lo organizó una gente que se llama El Tango será popular o no será nada, que creo Muy que bien. están basados en Parque Patricios y esta es el tercer evento, el primero fue en Parque Patricios, el segundo fue ahí en el pasaje de Discépolo, sí. ahí en Calloy la Valle este fue el tercero, y el viernes que viene es ahí en la esquina de Pugliese de Escalabrín, Ortiz y Corrientes. ¿Cuántas historias como esta podemos llegar a contar? Pilas. Muchas, no, muchas. No está, paramos, no paramos. Está pasando no paramos. Pasa por todos los barrios y en la provincia también. Bueno, sin ir más lejos, acá tenemos a los principales agitadores de Valentín Alcina. Y eh, ahora vamos a hablar con la eh, gente de Quiero 24. Gracias eh. por haber venido, muchas gracias. gracias. Pero digo, esto es parte de lo que uno, eh, a través de, de ustedes, este le va llegando y tratamos de de mediatizarlo, tratamos de hacerlo radial, que el sonido este, se, se engarce con los sonidos clásicos que tiene el tango en, en, en la Argentina, y sin embargo, casi como una metáfora, yo siempre digo, abro el diario y no están. Y no, están. No. Eh, no hace mucho charlábamos con, con los chicos de, de Musa con Fainá, y entonces le preguntábamos, che, ¿y dónde podemos escuchar esto? Bueno, tenemos una milonga en Caballito, en el Club Premier, los martes juntamos 200 personas como si eso fuera este un dato menor en esta y están en la realidad Los chicos Mil de Mil Alas, los de sí. Usaquina que ahí sí se llama la milonga de los martes, están en el tercer año. Claro. Eh, y claro. ahí por ahí ahí cantó el Tape Rubén, ahí cantó Osvaldo Peredo, ahí cantó Cucusa. Eh, ahí hemos cantado nosotros. Uh -huh. Quiero 24 también, cantó ahí? No, no. ¿No? ¿Vos, vos no cantaste ahí? No. Bueno, <risa> ah. tendría que ir va, entonces, como coordinar para que vaya, <risa> ¿no? Nosotros vamos al borichito en primera junta. <risa> ah, muy está bien. Mano. Muy bien. Pero no o sea, están pasando cosas y aparte bueno, Musa con fainada, más tienen a Gonzalo Genones que tenés a, a claro, Messi, Pero por equipo. eso digo, eh, a ver, esto es parte por ahí ustedes están metidos en ese sí, mi sí. microclima y, y por supuesto que uno lo realce, lo subraye, es casi como ¿de qué está hablando este tipo? Pero sin embargo, y sobre todo por por nacional que le hablamos de norte a sur y de este oeste de la República Argentina, a todos, absolutamente a todos, a ellos les pasa lo mismo que a nosotros. Abrimos el diario y esta realidad no está. Sin embargo, uno comienza a observar que casi en el subsuelo, ¿no? Como si fuera el subsuelo de la patria sublevada, está está cambiando, ah, hay algo que está haciendo ruido y que va a explotar en en cualquier momento. Pero a ver, si vos estás lejano a esta historia, que te decía, nace allá por mediados de la década del 90, nos vamos a encontrar con un montón de sonidos, algunos amigables, otros no tanto, muchos de carne y hueso, otros bastante bastante plásticos. Vamos a intentar mostrarte todo lo que pasó desde mediados del 90 hasta ahora con un bueno será un catálogo finito realmente la cantidad de sonidos y de intérpretes son son muchísimos mucho forexport te decía yo también mucho de verdad la situación ahí es, es este es de billetera y tiene que ver con una vieja historia de aquellos locales de Buenos Aires que no recibían esta multitud de turistas pero que ya estaban armados en sus escenarios con sonidos y, y bailes forex por cosas que nos pertenecían, un cachito, había, qué sé yo, como una cucharadita de lo nuestro y demasiado de lo otro, cosas que nosotros no entendíamos, aquello de, de bailar a lo valentino por ahí hasta el 40 50, que era algo así como la foto que Europa tenía de nosotros, se repetía aquí para que ellos estén contentos. Ahora, lo que te contó Lucio, lo que se puede repetir en infinidad de lugares de la Ciudad de Buenos Aires que vos ni conocés, sanderland qué sé yo, tantos y tantos lugares, es lo que pasa de verdad. Ahora, si vamos a mediados, finales de los 90, vamos a un cachito de ese sonido que tenía que ver con Makarov, un suizo más un francés, enchufaron lo que pudieron y salió ese Gotham Project que comenzó a ser el sonido, por ahí el más mediatizado de entonces, seguramente si lo escuchás vas a viajar en el tiempo hasta finales de los 90. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Por qué puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. pensar nos vamos a ir a Barcelona 2003, va a aparecer un argentino, Miguel de Génova arquitecto él, músico él y va a aparecer otros Aires 4 y se va a seguir sumando ese tango electrónico, cosa rara venía de allá para acá y la movida que existía acá todavía estaba despertándose a ver cómo eran esos sonidos A ver, Lucio, si decimos año 99, 2000, 2001, si hay una voz que empieza a hacer un poco la, la locomotora de esta historia, junto con otras, ¿no? Nunca nunca en soledad, pero sí para los medios, ¿no? Porque una cosa es esa realidad que nosotros decimos está oculta y otra es la que vos, cuando encendés la radio, aparece y hace que se multiplique ese sonido, esa poesía. Si uno va hasta ese momento, uno puede decir que Juan Batuone es un tipo que comienza a transformar en, en presente mucha de la poesía nueva carritos cartoneros, ni olvido ni perdón más o menos por ahí nos nos nos acomodamos trae mucha historia Juan Batuone porque sí. él también cantó claro. con, con orquestas hasta que se le despertó la musa y empezó a escribir tangos o sea, aparte en, también muchos que son del 2000, 2001 los tangos que escribió este el Misántropo claro. el Yuta Lorenzo, claro. ni olvido ni perdón todas las crisis y sí, sí que recién ahora estoy escuchando que hay otros cantores que están versionando temas de Juan Batuón eh, como también están versionando temas del Tape Rubín así que no ha sido en vano todo ese trabajo no queda otra que seguir para adelante uh -huh. ni olvido ni perdón faltaban un par de meses para la caída de La Rúa era el otoño en Buenos Aires solo nadie como el buzón que está en la esquina alma mía ahí va mi gente con total desilusión con los vestigios de su amarga sazón y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón que ya no vengan con cuentos es una cuestión de vento si lo que falta es amor me hago eco de García y no doy que está en la guía sino Charlie se no more nos siguen dando a la lata ya nos dejaron en patas en mitad del ventarrón Si serán tan caraduras Pa' nosotros viciadura Y ellos morfan con llanto No me resigno a tanto espanto Hambre, llanto Hay tanta gente sin laburo Vistes duros la dignidad se la vendieron a un fináu el corralito en el banco del mamáu y a la justicia que es divina y a mi argentina la nempomá ¿Para qué juran por la patria? ...por los santos evangelios, por la bendita nación... ...es mejor que lo pensemos si no... ...para el año nuevo vamos a estar en un cajón... ...si no les tiembla la jeta... ...en un reino de caretas, usurparon la de Dios hagámonos responsables, y a los que fueron culpables, ni el olvido ni el perdón, si serán tan caraduras, va a nosotros mi siadura, y ellos morfan con Chantó. Hay como una desproporción entre... La, la raíz tan popular del tango y mucho de sus problemas sociales por supuesto que hay tangos que a lo largo de la historia sobre todo finales de la década del 20 principios de la década del 30 ni hablar de la trilogía de Isepoleana Chirashira, eh, Que Bachaché y Cambalache sino bueno, Pana, Acuaforte hay un montón de situaciones pero hay un momento donde comienza lentamente a, a separarse esa proporción que tendría que ser bueno tendría que haber cualquier cantidad de tangos que tengan que ver con tantas cosas que nos pasaron, sobre todo en el siglo 20 y sin embargo, bueno, esto es como que aparece de la mano de muchos de los que comienzan a cantarle o a ser mediatizados a partir del nuevo siglo. ¿no? Eh, este es un, un dato que también hay que hay que tener muy, pero muy, muy muy en cuenta. Eh, por eso estas voces tienen otro peso, otro sonido, otro, otro valor. Estamos con la gente de Kilo 24, muchas gracias por haber venido, muchísimas gracias. Gracias. gracias. Con ellos vamos a hacer música en vivo, los vas a tener a ellos aquí hasta la una de la tarde, un poco para ir mezclando ese ese catálogo que tenemos grabado y poder gozar de ellos eh, aquí, de, bien bien bien de carne y hueso. El Cholo Sotelo, bueno, Cholo, gracias por haber venido, Maximiliano Cenarola, Gonzalo Rodríguez, Alejandro Alustiza, Laura Gentole, gracias por haber venido. Te corrijo una cosa, es el Dale. Cholo Castelo. Castelo, Está bien. señor. Es importante. Sí, señor. Bueno, ¿cómo nace la historia? Gentole no importa. <risa> Gentole no, no, no, no importa que sea gelote. Pero... Bien, no, muchas gracias de todo y saludos a toda la audiencia que creo que nunca nos escuchó tanta es gente. Escucha. Es mucha, por es vos. mucha. Este, nada, yo en realidad ahora escuchando Batones empecé a recordar el primer disco que me que llegó a mí de Batones, que estaba este este tema, ni olvido ni perdón, y yo ya cantaba tangos, eh, cantaba iba a peña, tenía un guitarrista que me acompañaba y cuando eh, no podía, me iba a una peña y cantaba la necesidad de cantar. Estaba llegando los finales del, de, del 2000, era uh -huh. era 2000, 2001 y bueno nada se me despertó ya cantar tango hacía unos años anteriormente no eh, creo que todos estábamos un poquito más pensando en lo que le pasaba al otro y pensando un poco en el país sí sí eh, yo no creo o sea creo que todo tiene que ver con un montón de causas todas juntas no, no sí, hubo casualidad para mí el, el contexto eh, claro. social y político sí, que había claro. en el país y fui yo a que termine cantando tango y después que empieza a escribir lo que en realidad quería decir el eh, sí y así conocí un montón de gente que estaba más o menos haciendo lo mismo. Uh -huh. Eh, Batones fue un gran influyente. Creo, en, en que Quiero 24, sea Quiero 24. Se, 24. Uh -huh. se lo dije. ver cómo cómo suena Quiero 24. Bueno, sí, vamos a regalarle un ¿Qué vals. Un vals, valsecito llamado Se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Quiero 24 por Radio Nacional. Líndos días de primavera, la gente espera a Papá Noel. Fin de semana con la familia, tarde tranquila, en la pileta con un freezer, mientras los pibes se mueren de hambre. Viaje a Miami, la Chatanueva, casa en el Tigre, Jackson, Martínez, cenas lujosas, doble propinas, camper, adidas, un lindo Rolex, Chantasterge. Mientras los pibes se mueren de hambre iPhone nuevo que te da el clima y la vecina huele a Chanel número 5 que le hace juego con el diseño de mis zapatos de Pierre Cardé, las filosofías de feministas, las religiones de machos marxistas, marxistas, barrios privados de la miseria, de los paqueros de que fuma mierda mientras los pibes se mueren de hambre. Veo políticos equilibristas alzando nenes pa' la ocasión. Les dan un beso, rezan lo quiero, total después lo borran todo con lisofón. Mientras los pibes se mueren de hambre. Avión privado, fin de esquiando, tomando siempre de la mejor. Las promotoras del tecepista y las tinelli que hacen de todo por un sport. Mientras los pibes se mueren de hambre Nuevos planetas, nuevas estrellas Y la vacuna contra el estrés Pastillas rojas, verdes, violetas Curan los males que vos tenés Pantallas planas en rajas cielos Mil autopistas con mil cerebros Ambiente fresco Climatizado, grupos de Facebook, fotos, terapia, fútbol y asado. Mientras los pibes se mueren de hambre. Mientras los pibes se mueren de hambre. Más del catálogo tango siglo 21 derrotas Cadenas. Dos voces que tienen que ver con este tiempo que estamos intentando retratar tan rápidamente. Vamos al Chino Laborde y Oscar Moyo, los dos juntos, haciendo Tiempos Viejos. ¿Te acordás, hermano? tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlos si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces, barra antigua de ayer? ¿Dónde están? Yo y vos solos quedamos, hermano. Yo y vos solo para recordar ¿Te acordás, las mujeres, aquellas minas fieles de gran corazón? Que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. ¿Te acordás, hermano? Una rubia mirella que quiten lo de Hansen al guapo Rivera. Casi me suicido una noche por ella y hoy es una pobre mendiga Arapienta, te acordás hermano, lo linda que era Se formaba rueda pa' verla bailar Cuando por la calle la veo tan vieja Doy vuelta la cara y me pongo a llorar El hijo de un grande, el hijo de Osvaldo rullero Adrián Armó otro de los tantos colores que tiene esta paleta A ver cómo suena tango Otra voz que es realmente muy muy identificatoria de este tiempo la de Dolores Olá. Nos vamos a ir a otro grupo que tanto tiene que ver con este tango siglo 21. A ver, la Chicana. Dormirás en la mañana la resaca de cocaína que te regaló Cuchón Otra voz que tiene que ver con este tiempo Ariel Ardit y en este caso acompañado por el bandoneón de Rodolfo Mederos Noche oscura de tu pelo que pintó mi espera larga Noche oscura de este sueño que en una guitarra se muere de amor. Tras Lucio, ¿por dónde anda tu repertorio hoy? Aquí le cantamos a lo que te pasa, a lo que nos pasa, a las dos cosas. Sí, a lo que le pasa, pero más amigos míos, a mí no. O es sea, cosa que le pasa a amigos míos, a mí yo nunca no cuento yo mi vida privada, la mantengo privada bien. y de chavo a otras personas. Está muy bien, me aclaro, mira que la Sí, así que es un sí, es un laburo puntillosamente <susurra> cruel. De ese deschave, ¿qué podemos hacer? Y ahora este es lo que se lo que fue gil del verano. A ver, gil del verano. Es una historia de amor. ¿Viste? ¿Viste ese tango, una emoción que dice, "¿Por qué anotarle un mal ejemplo en cada frase?" A mí se me hizo una buena pregunta esa, entonces yo me dispuse a escribir un tango que sea un mal ejemplo en cada frase. Y salió <risa> esta historia de amor eh, espantosamente cruel, lucio Arce Perdóname que te increpe de este modo. Pero esto no lo puedo callar más. Un secreto que me quema desde el fondo. Un incendio que no sé cómo apagar. Es posible que al saberlo te sorprenda. Para mí no ha sido fácil de aceptar. Como nunca necesito que comprendas lo que ahora yo te debo confesar que buena está tu vieja regando en el jardín vestida de pendeja Besando un chupetín. ¡Qué buena está tu vieja! Posando en el sofá. Midiendo las miradas, rozándole la piel, tentando a la gilada como un frasco de miel. Despierta en mis entrañas una atracción precoz, Qué buena está tu vieja, mucho mejor que vos. Lo otra tarde, yo pasaba por tu casa. Toqué timbre, te venía a visitar. Vos no estabas, pero me atendió tu vieja, tan amable. Si hasta me invitó a pasar Yo noté que me tiraba buena onda Preparamos unos gancia con limpieza me parece que se puso muy cachonda y no fuimos a ver la televisión pero quien iba a decirlo yo y tu vieja ay qué lindas son las cosas del amor Celebremos si ha formado una pareja No me mires con tu cara de rencor Es inútil que te opongas y si resistas Si sabes que quiero mucho a tu mamá Te suplico que no seas egoísta Algún día yo podría ser tu papá Qué mal, no sabemos si reír o aplaudir Muchas gracias Muy bueno, muy bueno Cucuza Castielo, el tipo que canta con los botines puestos Por aquellos recuerdos, ¿no? De cuando marcaba punta con la camiseta de Argentinos Juniors Lo podés encontrar cuando sea en el faro Sí, sí o sea, Cuando sea, golpeas y está Cucuza Uno dos viernes por mes eh, Cantando cosas como esta No sabes cuánto te he querido ¿Cómo has de negar que fuiste viva Y sin embargo me has pedido que te deje que me vaya que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, ¿para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi cuerpo destrozado, sin latidos, lastimado va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos ahora la historia musical de Gustavo Mossi nació a finales de los 70 era parte de esa cooperativa que se conocía como MIA MIA nació en la casa de los vitales delito y andaba por ahí Verónica Condomí y con el tiempo, con los 90 acuestas, el tipo terminó siendo uno de los padres del regreso del carnaval porque acompañó muchísimo todo este movimiento porteño de revitalizar las viejas murgas y se convirtió también en un tanguero siglo 21 Otro de los grupos que enchufaron el bandoneón son los de Tango Loco. Esto es su último trabajo discográfico. Cerezo de Mayo. Cuidame con la historia de Marina Ríos. A ver, cantaba en el Coro Nacional, sí. sí, cantaba en el Coro Nacional, allí en el Teatro Cervantes. Después, ¿qué pasó? Se abrazó al punk. Y un buen día, qué sé yo, un buen día se ligó con las voces de la década del 20, con todas esas voces femeninas de la década del 20. Y si una la cautivó, fue Azucena Maizani. Y ahí empezó su propia historia. Marina Ríos. la gente que andas por ahí tirando mi cariño será verdad que así cobardemente te entretenes muslándote de mi querer no puedo creer que seas tan poca cosa que te olvides que yo te he mi vida no puedo creer que mi ilusión la va querida me ha de fallar yo no lo puedo creer quiero y ahora frente a frente me diga francamente que hablo de más la gente pronto quiero que me diga La Fernández Fierro comenzó a, a trabajar recreaciones. Hasta que un buen día comenzó a crear su propio cancionero. Del último trabajo discográfico, Puente Pueyrredón. las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre no alcanzó para hacerte más gris puente en fue teco Charlábamos fuera de micrófono sobre el cambio de voz que tiene después de tanto tiempo el arranque. Casi la voz del Chino era un instrumento más, ¿no? Era parte de, de esa banda de sonido que y, y en vivo la presencia del Chino claro. tremenda y con la Fierro también. Uh -huh. o sea, yo prefiero la Fierro en vivo que en discos. Está muy bien. Porque más que nada eso era por la presencia del Chino, así que ahora ahora que no está más el Chino, está Julieta Lazo. Y ahí ya bueno hubo unas críticas de, la, de las actuaciones de ellos en una gira que hicieron por Nueva Zelanda y Australia, muy buenas. Uh -huh. Así que le tengo fe a Julieta Lazo, tengo muchas ganas de ir un miércoles al CAF a ver cómo anda bueno. eso. ¿Alguna vez a alguien se le ocurrió armar una típica en Florencio Varela? Y nació la vidu. La cosa no solamente está en Buenos Aires, ¿eh? la movida tiene que ver con todo el país. Santel Molange es un grupo rosarino que suena así. Y cosas muy singulares también, eh por allí aparece el disco de Laura Colangelo, la hija del Colorado, ese eterno pianista de la última etapa de la orquesta del Gordo Troilo, haciendo tango, los clásicos, ¿eh? todos los clásicos, Yaseados, Bossa Nova, un poquito de rock, a ver cómo suena. Más mujeres, Mi Tango 7 es una formación íntegramente femenina que cuando se juntó lo hizo para hacer nada más que el repertorio de Astor Piazzolla. de vivir mi pequeña poesia de adioses y de balas mi tabaco mi tango mi puñado de esplín Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré Bueno, muerta. cuando uno arma en una hora semejante movida, sabe que lo importante no es lo que se va a escuchar, sino la verdad, todo lo que queda afuera, porque es tanto el material. Pero bueno, que esto sirva como un disparador. Siempre decimos que los sonidos radiales cumplen dos misiones, recordar o descubrir. Si vos descubriste algo con todo esto, metete donde sea porque vas a encontrar mucho más de todo esto bueno gente, nos vamos con algo en vivo aprovechamos estos 3 minutos que nos quedan okay. ¿qué podemos hacer? vamos a hacer un tema de Quiero 24 y César de Carli, un amigo sí. letra de César de Carli eh, sos, sos Tango Quiero 24, esto fue un especial de música popular Tango siglo 21 dedicado a Mariano Grondona mira mira mira mira Te causa urticaria ver al populacho Tocando los bombos la marcha Perón Era por tus gustos que son refinados Querido Mariano, sostango tango, sos Veranías en punta con tus amigotes Con otros primates iguales a vos Añorando tiempo de golpes y botas Querido Mariano, sos tan gorirón. Sotengo, sotengo, sotengo, sotengo gorirón, sotengo, sotengo. Mariano, sos tan La, a a La, ¿Podemos pedir un mono solo? Uh, uh. El mono asustado Uy, qué lindo <risa> Qué lindo sería Verte engallolado Con traje de rayas Comerte un garrón Que hombre te diga tomar esta banana Mi dulce mariano O cangorilón Y pa' cuando salten aquellos amigos, esos matutinos que le harían la nación. La voz de este pueblo que nunca se calla, te grita bien fuerte. ¡Mariano! Mariano. ¡Oh, tanto! ¡Oh, tanto, Muchísimas gracias, gente. Gracias a ustedes. Estos fueron durante dos meses los especiales de Música Popular de Radio Nacional hoy con Tango Siglo 21. Nacional. La radio pública tiene ...brillo.